El gran saqueo comenzó mucho antes del 27 y este pueblo por este le dieron plomo parejo, miseria y plan de machete. Y así comienza la historia de la nueva Venezuela donde quedó demostrado que el pueblo aguanta callao pero al final se revela no pudimos aguantar el abuso de los acaparados salir a la calle los llamados saqueadores saqueadores son aquellos que robaron gasa que le dio la gana y les alcanzó pa' ellos y hasta pa' la barra lana el tesoro nacional se quedó en la carra plana al otro día de los hechos andaban como asustados diciéndole al pueblo alzado Tenía mucha razón en reclamar sus derechos Se dieron cuenta enseguida que es peligroso este juego De acaparar la comida Con la barriga vacía nadie se acuerda del miedo No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores Y por salir a la calle nos llamaron saqueadores Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana Que pa' ellos y hasta pa' la barragana Y el tesoro nacional se quedó en la carra plana Les voy a dar un consejo a los acaparadores Que no sigan abusando Porque los están cazando y por ahí se escuchan rumores Aunque sí, no, rumores, no vuelvan un fle pueblo sufre y aguanta, porque es como un cuero seco. Si lo pisa por un lado, por el otro se levanta. No pudimos aguantar el abuso de los acamparadores, y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana, y les alcanzó El fulano este Nos vaciaron los bolsillos Se escondieron el sencillo Donde se iban a esconder Si vuelve otro 27? Si vuelve otro 27, Las cosas van a cambiar El pueblo no va a aguantar Que lo vuelvan a callar A plomo y plan de machete No pudimos aguantar El abuso de los acamparados Vamos a salir a la calle, los saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que le dio una gana y le